Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo les va, motomaníacos? Comenzamos el programa número 13, desde que estamos en el aire, así que, bueno, muy contentos de estar aquí nuevamente con otro programa relacionado, como siempre, al mundo del motociclismo. Estamos en Tres Arroyos, en FM Indy Rock 104.7 MHz. e g a e r t Las líneas de comunicación en 2983-542913. También nos pueden sintonizar por w w w f m i n d y r o c k c o m a r y también www.caballosdemetal.com.ar. Así que bueno, arrancamos una nueva edición. Hoy tenemos resúmenes del de evento que participó Motosequitas Independientes Tres Arroyos en el Emprende 5 en la Plaza San Martín este domingo a partir de las 15 horas. Estuvimos con el grupo, ahí estuvimos presentes acompañando la convocatoria de la Municipalidad de Tres Arroyos. Se celebró el Día del Payaso, así que diferentes actividades con un cierre musical de una banda importante. Hubo tanta actividad, y hubo este, emprendedores, artesanos, de todo un poquito. Así que, bueno, muy agradecidos como siempre de poder estar nuevamente participando de eventos en la ciudad. Así que, bueno, muy contentos de que la municipalidad siempre los tiene en cuenta. Y bueno, mientras podemos, seguiremos por este camino. También una reseña del de encuentro. De Punta Alta, Dueños de la Libertad. Les voy a mostrar una plaqueta, a ver si la alcanzan a ver ahí. Dueños de Libertad a l nos entregó un, una mención especial de la vieja escuela a Motomaníacos Tres Arroyos por la difusión que realizamos sobre este encuentro, el número 11 de Dueños de la Libertad. Así que muchas gracias, a la gente de Punta Alta, a Betty, a todos los amigos que están ahí con ella. Muchísimas gracias por t e n e r s e en cuenta. La verdad que. Eh, tuvimos nuestro, nuestro representante, Horacio de Croce, que estuvo participando de este encuentro.、Eh, y o también muy agradecidos por la colaboración de, de aquí, como le decimos siempre nosotros. Así que, este, bien, muy, muy felices de poder, este, de poder seguir viajando y participando de la medida que uno pueda con、eh, la representación de p o t o c i q u i t a s Independientes Tres Arroyos. Bueno,、eh, después tenemos otros eventos y, bueno,、eh, la, la nota importante, la entrevista importante. Que tenemos, gracias a un hombre que ha dedicado su vida al motociclismo desde hace muchísimo tiempo, como lo es Gustavo Morea. Gustavo Morea、eh, accedió gentilmente para poder hacer una entrevista con nosotros, así que bueno, dentro de un ratito vamos a estar comunicándonos con Gustavo y estaremos charlando un poquito de la historia, de cómo arrancó en este mundo y, y todos los proyectos que vienen por delante. Así que bueno. Eh, vamos a arrancar con una tandita musical Una tandita publicitaria, perdón luego un tema musical y, y vamos con la nota con Gustavo Moría. Gracias por estar. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio 1128. Celular 1564-6138, Tres Arroyos. Zeusmi <risa> Vet. Veterinaria de pequeños animales. Clínica en general, internación, cirugía.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 結局、結局、結局、結局、 Continuamos aquí en Motomaníacos. Vamos a cerrar la información de Punta Alta.、Eh, bueno, quería comentarles la gente que participó de diferentes lugares, como Berizo, Quilmes, Cinco Saltos, Viedma, Pigüe, Necochea, Mar del Plata, San Cayetano y Tres Arroyos. Así que, bueno, muchas gracias por este, siempre estar este, colaborando con el programa y nosotros, si、sí、podemos hacer la devolución. Así que muchísimas gracias. Un saludo muy grande a dueños de libertad. Bueno, y lo prometido. Es、eh, la entrevista con Gustavo Morea, lo tenemos ahí en línea. Hola Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.、Eh, un gusto poder estar con ustedes. Y la audiencia que, bueno, debe ser bastante vasta ahí en desarrollo. Es una, una zona que quiero mucho, que antes visitaba bastante. Bueno, Gustavo, el, el, la verdad que nosotros estamos absolutamente agradecidos de que estés este, dando una nota con nosotros. Nosotros te comento brevemente. Nosotros arrancamos el 11 de septiembre con el programa Motomaníacos aquí en Desarrollos en FM Indie Rock 104.7. Y bueno, la idea es ir tratando de dar información de eventos y tratar de charlar con gente del ambiente, como es el caso tuyo, que hace años que estás、eh, en este ambiente. Así que bueno, la idea es poder que la gente conozca un poquito más de tu historia, de cómo fueron tus inicios a través de, de cómo arrancaste con el motociclismo. Bueno, mira, es una historia muy larga, la verdad que es muy larga y es muy chico. Me llamaron la atención las motos, siempre me llamaron la atención. Tenía menos de 10 años y, bueno, en el barrio donde yo vivía, donde vivo en La Plata, había mucha gente que en su mayoría eran operarios del ferrocarril o gente que trabajaba en obra y todo eso, que se movían en moto, Hay las motos que había en aquella época, ¿no es cierto? g i l e r a 150, Pumas 98, Motoneta Ciambreta, todo aquello, ¿no? Esa época. Y, y sinceramente、eh, me empezaron a llamar la atención y empecé a prestarle esa atención, este, a diferenciar las marcas y los modelos, y cómo era una, y cómo era otra. Sinceramente fue una cosa que brotó, ¿no? A pesar de que en mi casa mi papá tuvo una motoneta como medio de transporte al tener auto, y no, no, no es que me llamaba tanto la atención ahí. Sino lo que veía en la calle, ¿no? Así que fue una cosa muy natural. Sí, sí, es como la pasión vino incorporada, digamos, y, y fue naciendo, digamos, con el tiempo. Sí, bueno, después este, yo entré a la escuela secundaria,、eh, tuve la suerte de, de poder hacer un poco de arte, acá en la Escuela de Bellas Artes de La Plata. Había un ciclo básico de pintura, dibujo y modelado, pero a mí ya me gustaba la mecánica, ya intervenía en algunas cosas. Este, de mecánica de chico, te estoy hablando 12, 13 años nomás, ¿no? Pero bueno, decidí ir al colegio industrial. Así que dejé un poco lo que era la pintura, el dibujo, que todavía me gusta y cuando puedo lo hago y que me ha servido mucho para hacer croquis en, en ingeniería y en mecánica después. Y bueno, este, me dediqué a esto, me dediqué a h a c e r e s técnico e t mecánico y a empezar a trabajar en el asunto, ¿no? Sí, sí, sí.、Eh, o sea, siempre estuviste relacionado con. Lo trajiste o sea, desde chico, la pasión por el motociclismo, y te fuiste abocando a la parte mecánica, que es lo que más te interesó. Sí, mira, puede ser un poco. Mi abuelo era mecánico dental, mecánico de precisión. Mi abuelo por parte de mi papá, no mi abuelo Morea.、Eh, mi mamá era maestra, así que era muy pedagógica. Yo siempre le escuché enseñar a mi mamá. Así que quiero que me he ligado las dos cosas, ¿no? Porque si hay algo que me gusta, poder enseñar también. Siempre trato de, de enseñar algo, ¿no? Que quede algo para el que está aprendiendo, para el que viene progresando en el tema. Por eso ves todos esos videos en YouTube, que son este, la manera de enseñarle a la gente. Hoy tenemos eso que. Bueno, yo digo, las redes sociales son un arma de doble fino, ¿no? Puede significar una muy buena información, una consulta, o puede significar un desastre, porque hay gente que habla sin saber y dice cualquier va pavada. De temas que parecen serios. Y como lo dice serio, y está ahí, era lo mismo que pasaba antes en televisión. Como lo dijeron en televisión, es verdad. Y no era así. No es así. Así que las redes sociales son un arma de bole filo, realmente. Y en el tema mío me consta porque escucho barbaridad de todos los días a través de las redes sociales. Sí, sí, lo tengo presente porque, bueno,、eh, casualmente cada tanto veo algunos mensajes tuyos relacionados con, con algún tema puntual. Y bueno, d a n d o l a s explicaciones del caso. Y yo me doy cuenta que sí, a veces es como decís vos, muchas veces en las redes sociales sirven para aclarar muchas cosas y generan a veces muchas controversias que, bueno, se、es、pueden resolver y a veces no. Pero bueno, uno hace lo que puede. No, no, hoy es un problema porque a Juan de los Palotes mañana una empresa、eh, le da una publicidad porque dice que es influencer. Es un i n f l u y h a n t e más que un influencer. Ningún influencer, no influye nada. Lo que pasa es que el que está en marketing de la empresa sabe menos que él. Eso es lo que pasa. Esa es la verdad.、Claro. Así tenemos ciertos personajes dando vuelta por ahí que, bueno, son nocivos totalmente porque lo que hacen es transmitir errores, transmitir、eh, cosas erróneas. Y el que va aprendiendo y el que está necesitando información recibe esa cosa nociva en vez de recibir la verdad. Claro, sí, sí, sí, como decís vos, es cierto. Tal cual. Es en cierto. todos los temas. ¿eh? Sí, los temas. no, es generalizado. El, el, o sea, en、ah, todos en los todo ámbitos、bien. surgen estas cuestiones que, que decís vos.、Claro. Es, es muy real, sí, es cierto.、Eh, te quería consultar,、eh, pasando un poquito más adelante a tu, a tu vida, ¿cómo llegaste a estar en la marca z a n e l l a ¿Cómo te incorporaste a la fábrica z a n e l l a Bueno, mira, acá en La Plata、eh, tengo un amigo de toda la vida. Que es parte de la familia, digamos, que es Hugo Tortone, hoy uno de los que decide los destinos de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo. Bueno, él tenía una vinculación familiar con Sanela, y yo a Hugo Tortone, antes de conocer Sanela y, y, y su familia, ¿no? este, le, le armaba algunas motos de carrera, tuvimos la suerte de ganar varios campeonatos argentinos con esa moto, y bueno, relacionado con eso me invitaron a trabajar en desarrollo de la fábrica. Entonces entré a trabajar en Sanela en la parte de desarrollo, la parte de ingeniería de desarrollo de la empresa. Así que por ahí vino la vinculación con Juan Raimundo Sanela, que es el hijo de Don Juan Sanela. Bueno, un poco mis padrinos, ¿no es cierto? Tanto sí, Don Juan como su hijo, ¿no? Claro, sí, sí, muy, muy allegado a la familia Sanela. ¿Vos desarrollabas、sí. motores para la calle o motores de competición? No, yo al principio solamente hacía las motos de carrera, me encargaban cosas para correr. l、claro. a primero que me encargaron fueron tres motores 250 para correr el rally transpatagónico, que iban a equipar las motos TZ200 que fabricaba este, Armando d Armiño, un viejo colaborador de s a n e l a y piloto, campeón este, de, de esto. Y bueno, yo hice aquellos tres motores 250 que para mí era un desafío tremendo. ¿no? Bueno, tuvimos la suerte de ganar la categoría nacional y salir séptimos entre más de 100 inscriptos en la general con un, uno de esos motores. Y entonces, bueno, fui, fui ganando cada vez más confianza. Y un día, don Juan Sanel, acá en una sábana, en La Plata, que él venía mucho a visitar a la familia, ¿no es cierto? Este, me dijo: Bueno, b a s t a de carrera, ya ganaste mucho campeonato. A, este, a, a Hugo t o r t o n e por supuesto, que no le gustaba,、eh, porque él, este,、eh, yo le hacía la moto a él, ¿no es cierto? Pero bueno, seguimos haciéndolo. Pero tenés que venir a trabajar a la fábrica, me dijo. Así que, bueno, armamos un laboratorio de motores con banco de pruebas, con. Con todo lo que hacía falta en aquella época, empecé a viajar a Italia, empecé a andar por el mundo y empezamos a desarrollar las propias motos, como hacía siempre Sanela, pero bueno, con un agregado más, ¿no? El agregado de, del desarrollo nacional propio. Y así, bueno, este, surgieron modelos como la Sanela Pocket, la RX, que era la XX que modifiqué, le puse láminas, Autolube, la RZA, la Patagonia, bueno, todos esos modelos. Fue un gran, gran, gran desarrollo, una gran inversión de Sanela en aquella época. Y mirá, justamente,、eh, me acordaba de esto anteayer, que estaba en t o l u y n en Tierra del Fuego, porque llegué anoche, que fui a un evento a dar una charla allá. Este, cuando debutamos con la Sanela Patagonia,、e、hicimos uno o dos, el primer año nomás. La moto se empezó a fabricar, me acuerdo,、eh, en, si no, no, no tengo bien, bien la fecha, pero en octubre. Del noventa y pico era, y todavía estaba cruda, estaban saliendo las motos estándar. Y me dice Nani Sanela: l me dice, Tenés que armar dos motos para ir a correr la vuelta a la Tierra del Fuego. La mejor presentación de la Patagonia será ganar la vuelta a la Tierra del Fuego. Así que una carrera dificilísima. Armamos dos motos, embarcamos todos en aerolínea, varios cajones, y llegamos allá, armamos las motos de noche. Me acuerdo de una funcionaria FIA que nos dieron, todo el mundo pendiente de lo que hacía el equipo Sanela, l por supuesto. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar y hacer el 1-2. Así que la Patagonia se bautizó en, en justamente en Tierra del Fuego, en una carrera que iba de Río Grande a Ushuaia y Ushuaia a Río Grande, parte por la ruta 3, que ahora la hice el otro día toda a s faltada, que era de ripio, y parte por adentro del campo, ¿no? Así que me quedó un gran recuerdo de eso. No, qué experiencia eso, Gustavo, impresionante, haber participado de eso. Sí, ¿no? pasaron más de 30 años, ¿no? Sí, sí, pero, pero、eh, increíble lo que contás porque. Es en s e esa época y haber estado en,、eh, desarrollando y participando y, y preparando las motos para los pilotos, me imagino que fue algo, una experiencia que no te olvidaste nunca más, de, de eso. Y mira, yo eh, eh, tenía alguna experiencia trabajando antes en Honda, en una concesionaria que tenía relación con la fábrica, haciendo algunos motores de motocross de Honda en aquella época. Algunos se creen que yo nací con la velocidad y no, todo lo contrario. Nací con el motocross y con el enduro. Después me dediqué a las motos de velocidad, que es lo que más me gusta, la verdad. Claro.、Eh, me acuerdo de la, la famosa categoría RZA, fórmula que era muy、claro. numerosa. Bueno, esa categoría, nosotros estábamos haciendo una moto deportiva. Para eso me puse a trabajar con todo el equipo de ingeniería de la fábrica. Eh, teníamos la inspiración de un modelo de c a l i v a porque Sanel a t e n í a una alianza técnica con c a l i v a ha s i d o bastante, allá aparece. Y bueno, inspirados en un modelo de c a l i v a pero adaptado a la Argentina,、eh, concretamos esa moto que era la RZA. Y don Juan Sanel inmediatamente dijo: Bueno, pero esta moto hay que hacer una categoría. Así que se hizo la categoría de RZA Fórmula y fue un éxito rotundo. Realmente, fue un éxito tremendo. Impresionante, pues yo me acuerdo la cantidad de motos que había, me acuerdo verlas por ATC. Todos los domingos claro, las no, veíamos las carreras yo, por o sea, el PC. Además de haber hecho la moto, yo relataba las carreras. Impresionante. ¿Esa época ya estaba en Auto al Día o fue después Auto al Día? No, Auto al Día es un programa de cable de autos. Coche a la vista.、Eh, Auto al Día, perdón, me confundí.、Eh, Coche a la vista.、Eh, me salió otro nombre. Auto、eh, al Día es el, el, el, el de Eduardo Smoke. Sí, Smoff.、Eh, sí, Eduardo Smoke también lo sigo mucho.、Eh, ese、claro. es un error mío.、Eh, Coche a la vista, eso. Lo, lo tuve todo el tiempo presente y ahora me salió otro nombre. Bueno, eso fue una casualidad, porque yo ya venía haciendo algo de, de, digamos, de comunicación de motos. Hacíamos un programa en Radio Mitre este, los mediodías,、eh, en, siete, en, el, en la 790 de Radio Mitre, acá en Buenos Aires, que se escuchaba en toda la Argentina, una hora los sábados al mediodía, que se llamaba Motomúsica, muy conocido, con Agustín Álvarez París y Héctor Osvaldo Pereira, e l l o s eran periodistas y eran locutores. Y bueno, yo ya hacía el tema este de comentar cosas técnicas o comentar cosas de carrera. Y también empecé haciendo algunas cosas de cable con un productor que me conoció a través de la radio, Jorge Manglione. Realmente no sé si vive hoy. Hicimos un programa que se llamaba En dos ruedas por el 2, en el canal 2 de La Plata, de aire también. Y después por los cables que empezaban a nacer en ese momento. Y un día, bueno, muy sencillo, había un material. Eh, de Freddy Spencer, que tenía un problema con, con Tendiniti, me acuerdo, y entonces、eh, era muy amigo de o n Juan Sanela de Domingo Cutuli, productor de Coche a la Vista. Me mandan a mí, a Coche a la Vista, a explicarle a Oscar Ganiete Blasco, nada más y nada menos que Oscar, que después fuimos grandes amigos, que era un periodista consagrado, ¿no es cierto?, en ese momento, cómo era ese tema para que él lo pudiera contar. Y fui a contárselo, a Oscar, y estaba el productor, Julio Presas, que es el papá de Julio Presas, hijo. Que es el primero, el que escribió y, y grabó la primera ópera roca argentina. ¿no? no sé si se acuerdan de Julio Pereza. Bueno, el hombre era director de cine y me escuchó contarle a Oscar el tema este de Spencer y la onda de t r e c i m i e n t o Y me dijo: ¿Qué、y、dice? ¿No querés venir a decirlo vos esta noche? Bueno, este, le dije que sí. Fui a, volví a mi casa. Y dice: ¿Tenés un traje para ponerte? Porque c o n t r é la vista de la de Saku Corbata. qué sé yo. Volví al canal. Lo dije yo y desde ese momento no dejé más la televisión. Impresionante. ¿Eso qué año fue, Gustavo? Y eso fue por los noventa. Por los n o v e n t a n o No me acuerdo exactamente. sí. Que se mantuvo, se mantuvo mucho tiempo en el aire, ¿no? ¿Cierto? El programa. Sí, c o y c h a a la vista fue eterno. Bueno, después casi somos hermanos con Raúl Barceló. Con Raúl. El que me enseñó tantas cosas del periodismo porque ellos son periodistas, ¿no? Claro. y o era técnico. Este, pero bueno. Se ve que era bastante pedagógico el tema y que les gustaba c o m o lo hacía, porque si no, no hubiera durado ahí. Y duré todo el tiempo con t e a la vista y además transmití los mundiales、eh, por ATV y las carreras nacionales todos los domingos: motocross, supercross y velocidad. Todos los domingos hacíamos transmisión en vivo desde cualquier lugar de la Argentina. Por ocho años, más o menos, dice, hasta que me fui a Telefe. Impresionante. Me, me llama la、sí. atención.、Eh... La, los, acuerdo, ¿Cómo te recordás los、mirá. nombres de cada persona? Que eso es increíble sí, porque estamos acuerdo, hablando e、sí. Tenés mucha memoria, eso es increíble. Voy a recordar que estoy hablando con Gustavo Morea, que es un tipo grosso, porque la palabra grosso, sos grosso del motociclismo. No, no, no, yo soy mecánico, como todo.、No, pero no, tenés un una historia, más, una, rica historia moto, tenés、no. un, una rica historia. Tenés una rica historia del, del motociclismo,、raro. pero、eh, no. has vivido muchísima cantidad de historias relacionadas con el、ah, motociclismo sí, de todo tipo.、Sí. Porque estamos hablando.、Mirá. De parte de taller y parte de medios. Sí, la gente no se acuerda de esto que voy a decir. Toda la gente se acuerda del motociclismo por ATC, pero en realidad el motociclismo empezó en Canal 9. Fuimos con Domingo Cutulli y Néstor Papini a verlo a Alejandro Romay, a Belgrano, a la casa. Él me quería conocer y ahí me conoció y bueno, este, vio algo de lo que yo hacía y nos dio el espacio para hacer las carreras en, en, en Canal 9. Yo terminaba la carrera y le pasaba a Silvio Soldán porque empezaba Feliz Domingo. No. Mirá vos de lo que te estoy hablando. No, impresionante. Y que yo le, le entregaba a Silvio Soldán Feliz Domingo. Increíble. No, no increíble.、Eh, era una cosa increíble en esa época. No, no, ni vos lo podías、no. creer, me imagino, porque entregar. No, no. Era una cosa no, no increíble. Creer,、no. Así que Canal 9 no, no empezó. Con... Que... No e n a la m á s yo o trabajaba en ATC. Claro. Imagínate que yo trabajaba en ATC y hacía eso en Canal 9. Había que tener permiso de una cosa y de la otra. Me acuerdo que estaba Gerardo en esa época en ATC, que bueno, también le gustaba mucho lo que hacíamos y le gustaban los programas que yo hacía de verano, que invitaba gente al piso, llevaba motos, llevaba motores, carburadores y hacía un show con, de dos horas. Me acuerdo que me acompañaba una de las secretarias de Gerardo, una chica amiga mía, Latana Ranieri, de hace tantos años. Y bueno, era un éxito porque todo el verano que no había carrera ni mundial, yo hacía el programa ese en ATC los domingos a la tarde. Mirá vos, ese programa no me lo acuerdo, la verdad que no me lo r e c o r d a b a Uy,、programa. sí, sí, sí, sí. In... Todo, todo el mundo me lo comenta porque algunos se acuerdan todavía. Había 20 personas en el piso y era en vivo, por supuesto. No, ¿no? impresionante. Una grabación, i m p r e s i o n a n t e Sí, sí, había que, tener, aire, ¿no? había que tener el, el material y, y el conocimiento para llevar adelante un programa en vivo, que no es tan sencillo. Sí, y una gran producción, ¿no? Ahí、ah. estaba Mario d i e z bueno, todo, ¿eh? todo ese tema. Impresionante.、Bueno, ahí fue, fue impresionante eso, sí. Y las transmisiones de motociclismo, los sábados a la noche de Carlos Paz con el motocross, marcaban 40-45 puntos de rating. Y los domingos al mediodía, nosotros marcábamos más que el C2000. Era increíble、no. el furor que tenía el motociclismo. Increíble. Lo, sí, lo que sí, esa sí. época que tenía el motociclismo, un furor impresionante. Impresionante, impresionante. impresionante. Realmente, Realmente sí. Realmente. Qué bárbaro, Gustavo. La verdad que me quedo asombrado con la, la cantidad de data que nos, que nos estás brindando porque. Es muchísima cantidad de información y, y sobre todo,、eh, nombre por nombre, quiénes son la gente que te ha ayudado en diferentes etapas de tu vida. Sí, muchísima gente. Bueno, después de eso, este, el motociclismo, que ya estaba en manos de Dorna Sport, que conozco a Dorna, la conozco e la empresa y a Carmelo Peletra del primer día que se fundó Dorna, el motociclismo va a parar a t e l e f e Y una organización que llamaba Team Producciones, que comandaba Felipe Magó, mi amigo Felipe, y Fernando t o r n e r o también somos muy amigos. Pa, qué, nombre es, ¡Qué nombre! Claro, Felipe、es. y Fernando, que son como, como hermanos míos, este, bueno, ellos、eh, comandaban ese grupo que era Team Producciones, y hacíamos un programa de automovilismo y motociclismo por Telefé toda s la s noche, s más las transmisiones del domingo. Y me acuerdo que Gustavo Yankeevich l en aquel momento. Siempre pedía que yo me quedara en el piso, que hiciera los pisos yo, porque era el que más horas de aire tenía. n o Impresionante. Me llama la atención la cantidad de, de p r o g r a m a y de contenido de, de motociclismo que había en esa época, que no hay en esta sí, actualidad sí, ahora. Sí, sí, sí. t e l e f e nos dio un gran. Bueno, fíjate que en t e l e f e en ese momento, estaba la noche del domingo, perdón, estaba Ritmo de la Noche con Marcelo. Con Marcelo t i n Estaba,、Tine. claro, y estaba, a c o m o se llama? Repeto con el programa Sábado b r u z O sea. Era un canal, no, no podíamos desentonar ahí, ¿no? No, no. Y la confianza de Gustavo y a n k e l e v i s imagínate. Impresionante. Teníamos la Fórmula 1, el MotoGP, el Rally Internacional, el TC2000, la Copa de las Naciones. Bueno, era, era una cosa、ah. Era una cosa impracticable hoy, impracticable. Qué época impresionante, ¿no? Una época increíble. Sí, si de, tuve te, la suerte de, te, de formar、fe. parte de eso. Con otros compañeros, Pablo Esquilachi, Eduardo Ruiz, bueno, un montón de gente. Sí, hay mucha、Cuando、gente. l a r、sí. c i t a Vicio. Sí,、oh, sí, ¡Qué o de nombre s estás dando, Gustavo! Impresionante. Claro, mucha gente, gente, que, muy amiga,、sí. gente muy amiga. e n t e muy amiga y que tiene mucha también trayectoria en los medios. Mira,、eh, toda gente de primer nivel, sin ninguna duda. Fíjate los lo nombres que te nombré. Raúl Barceló en aquel momento, c a r g o Añete Blasco,、eh, qué sé yo, lo mismo, Felipe, Fernando. Eh, Ruiz, Pablo Gilachi, hoy en la Fórmula 1. Me acuerdo que Juan Fosaroli, Juancito, era la cámara que yo usaba cuando iba a Europa. Juan era cameraman, no era comentarista. ¿No, en serio? Claro,、no. era, yo iba con él a la carrera de motos.、Sí. No, Con Juan t o m o muy amigos. Hoy para mí es el mejor comentarista de, de, de boxe de la Fórmula 1 porque él se conoce a todos de memoria. Hace 20 años que camina los boxes de la Fórmula 1. 20 años que está en el mundo de la Fórmula 1. Primero, como cameraman. e x a u e bueno, ahora como periodista. Impresionante. Sí, sí, un tipo que tiene una trayectoria y sabe de lo que está hablando muy e fecientemente. Y no habla de lo que no sabe, para eso lo tiene a Frague al lado, a Fábrega.、Claro. Este, justamente porque él no se mete en la técnica, y, pero sí repite muy bien todo lo que escucha y todo s lo s que le dan b o l i l l e y le dan data, porque la gente de la Fórmula 1 lo conoce mucho y lo quiere mucho, ¿no? Sí, sí, es una persona muy destacada del ambiente de la Fórmula 1. ¿Qué te parece? Impresionante. Lo mismo Fernando, ¿no? No, bueno, Fernando son palabras mayores. Fórmula 1、claro. asociado con Fernando. Eso creo que no hay, no hay otra historia. Y bueno, nos dieron una mención especial hace unos años. Este, bueno, siempre, siempre me acuerdo que yo no me esperaba para nada de esto. El Consejo Deliberante.、Eh, perdón, la Cámara de Diputados. El Consejo Deliberante fue en Río Cuarto, en Córdoba. No, no, la Cámara de Diputados de la Nación. Eh, Argentina no, nos distinguió a mí, a Fernando, a él por la voz de la Fórmula 1 y a mí por la voz del m o t o c i c l i s t a Esto、sí. fue, no me acuerdo de la fecha, pero bueno, h a c e unos años atrás que estuvimos ahí en Diputados recibiendo, recibiendo ese premio. Me imagino que es gratificante haber recibido eso en ese lugar, en ese ámbito. La verdad, que te reconozca como la voz de un deporte es muy importante para mí, ¿no? Yo y creo es muy que... importante para todos mis compañeros ahora. ¿verdad? Sí, pero yo creo que sinceramente. El que está en el ambiente de motociclismo, eh, eh, el primer nombre que sale es Gustavo Morea, porque es la realidad. Yo creo que, creo que casi la mayoría está de acuerdo en, en lo que estoy diciendo. Bueno, sí, hay mucha gente que, que ha trabajado tanto. Lo que pasa es que, bueno, yo soy un poco la cara visible, nada más. Claro. Este, es lo que pasa, la televisión da eso, y las redes sociales dieron eso, y bueno, yo tengo más de un millón y medio de seguidores, pero la mayoría, todos ven los videos de desarmar los motores. O las pruebas de la moto, los detalles o cosas técnicas o comentarios que yo hago que le sirven a los chicos que están empezando, que esa es mi misión, ¿no? Sí, es, sí, s í、sí. Dar a conocer contenido y explicar cómo se maneja、claro. la cosa. Bueno, te iba a consultar、eh, Moto Café, fue el programa de los sábados, ¿no? Bueno, Moto Café fue un emprendimiento que arrancamos con un par de amigos uno de ellos ya no está más. Este, Omar a l v i z era el productor, Carlito Seiger también, productor y, y cámara y de todo. Este, un gran fotógrafo, Carlito Seiger, hoy ya no, no, no está entre nosotros.、Eh, empezamos este empuje porque bueno este, pensábamos que en televisión no había nada de moto serio.、Eh, o sea, algo producido, bien hecho, con contenido. La contratamos a Patricia Gómez, que es una chica que venía de utilísima, que todavía hace algunas cosas de moto. Eh, y bueno, sí, salió un programa para el garage que era un programa de aire puesto en el cable.、Claro. Y que e m d í a p u n t o s de... Llegamos a medir puntos de aire en el cable nosotros. Sí, yo no c e a b a la nota. Era e una fecha. Estaba la nota. s y no se podía perder el, el moto café. ¿Cómo? que estaba... a、claro. ¿El turquito era que estaba de notero? Y el turco, que es el que ven ahora en América, lo tomamos de notero y era l que hacía las notas graciosas o iba a los eventos. Bueno, bueno. Yo, con todo el trabajo que tenía en ese momento en fábrica y en el canal, ya estaba en YesPN, y, y producir el programa con los muchachos, la verdad que yo mucho tiempo no tenía, así que teníamos a Patricia Gómez y al Turco Jalet, que justamente. Eran los que hacían las notas. Hoy el turco, bueno, ya famoso por el mundial y por todo eso, ustedes ya lo conocen. Sí, ni hablar. Muy buen chico, muy, muy buena persona. Y Patricia, un sueño de persona realmente. Sí, sí. Lo que pasa es que llama tanto la atención por lo linda que es, pero si ustedes la conocen, es más linda por dentro que por fuera. Así que fíjense cómo será. ¿no? Una excelente persona. Claro. Una excelente persona. Sí, me acuerdo clarito, bueno, Patricia siempre ha. Era la, la, la destacada de, de, de, de la noche del sábado, el, hablando de motociclismo, y se generaba un muy contenido muy interesante cada sábado de, del programa. Y bueno, le hacíamos una, una, una cresta a lo que medía normalmente el c a r a g e así que muy bueno, muy bueno. Pero bueno, fue un ciclo, un ciclo que tuvo que terminarse como todo, y hoy la verdad me da mucha tristeza porque no hay absolutamente nada. muy triste lo que hay en televisión sobre motos, creo que casi no hay nada. Pero lo que hay es una pobreza franciscana, realmente. Claro, no, no hay programa de contenido, como decimos, el programa que hacías Morea en su salsa, ese no, no continúa tampoco, hace un tiempo no que se ha hecho nada. No, tampoco, no, después lo seguía haciendo en redes, que era Morea en el taller,、sí. pero no no, no, no, no tengo tiempo, lamentablemente, hoy ya no, no tengo tiempo de hacer nada de eso. Estoy trabajando、claro. mucho en ingeniería y entre el canal y en ingeniería. Eh, para una fábrica、eh, tengo todo el tiempo muy ocupado realmente. Sí, no, me, no lo podría hacer. Me imagino.、Espérame. Así cuando estaba en la televisión, ¿seguías trabajando en la fábrica de motores en esa época? ¿Hacías todo、eh, junto? Mira, en un momento yo trabajé para distintas fábricas.、Ah. Sí, siempre alguna cosa de ingeniería hago. Sí, sí. Claro. ¿No lo dejaste nunca? nunca o sea, tu, ¿Tu trabajo de ingeniería no lo dejaste nunca? No, no, nunca lo dejé. no, no, No, no. Siempre no. alguna cosa estaba haciendo. Perfecto. Eh, sé que tenés muchas motos antiguas, es, es así, ¿no es cierto? Tengo unas cuantas, sí, sí, sí, tengo unas cuantas motos antiguas, sí, de, de verdad. Bueno,、sí. cada tanto hemos visto.、Eh, ¿dónde la, ¿En Moto Café era que la mostraba? No, en Hugo Moreno s Salsa. ¿Cuál era la que mostraba las motos?、Eh, en los dos programas. En los dos programas. En、eh, los dos las he mostrado y ahora en mis redes cada tanto siempre moto de c u l Sí, bueno, que、sí, mostrás、sí. cuando das una vueltita de domingo con alguna clásica. Sí, no, es lo único que puedo hacer hoy. No puedo hacer más que eso. <ríe> no tenés tiempo, no la tengo verdad. Tiempo. No, impresionante. No tengo ver. Impresionante. No, fíjate que yo estoy dando vuelta s desde el principio, final de octubre. Porque salgo a dar al interior charlas con él y estuve, bueno, qué sé yo, en Rosario. Después tuve presentaciones con la gente de g u a r d i r Después estuve en Posadas con él. Después estuve en Tucumán. La otra semana estuve en una charla que di en la cumbre en Córdoba. Este fin de semana en Tierra del Fuego.、Eh, vengo medio, viste, la semana que viene presento la Kawasaki Z500.、Eh, después, ¿qué más tengo? Bueno, no sé, montones de cosas, una atrás de la otra. Ah, tenemos un día completo en el Autódromo de Buenos Aires con la gente de Vallad, que yo soy embajador de Vallad y bueno, hago, hago muchas cosas para la c a s a i m p r e s i o n a n t e Acaba de dar una información que no teníamos, el Z500 no lo tenía eso presente. Se presenta la próxima semana. La Mira, Z500, una... que es la evolución de la 300 y la 400. Exacto. Una primicia que justo salió en Motomaníaco, pero la verdad no la teníamos la información esa. Así que increíble.、Sí. Vamos a estar atentos en las redes y todo tu contenido que lo vas a estar brindando. Así que me imagino que es una moto poner, muy interesante. Sí, sí. Una moto muy interesante debe ser. Es una moto muy interesante. La que viene argentina es el Carnea 2, con límite en 45 caballos. Pero si la 400 anda bien, esta anda mucho mejor y mantiene el tema del c h a s i s que es lo mejor que tiene la moto, con esa cuaderna que tiene el motor a t r á s p a r a que a g a r r e el tubo giro basculante en el b l o c y en el cuadro también. Que, sí. Sí, es un Kawasaki, p a l a b r a mayores, no se puede discutir. No, sí, sí, bueno.、No. Yo, la verdad, que nunca, nunca fui poseedor, pero mi corazón es Kawasaki. La verdad, que siempre me gustó la marca.、Y、ya te digo, nunca tuve ninguna Kawasaki, pero la verdad, que bueno, sería un sueño algún día poder tener una Kawasaki. Siempre me interesaron los modelos, me interesó、eh, la forma, la calidad. Siempre me interesó la marca. Sí, sí, bueno, Kawasaki tiene una ingeniería monstruosa, tiene una ingeniería aeroespacial. Así que sí, son palabras malas. Por eso digo que para opinar hay que saber, y que lamentablemente hoy tenemos cualquier gente hablando cosas que no son, y opinando y comparando, mezclando trapo con servilleta, ¿viste? s、bueno, Está bien, es así. No me gusta porque,、eh, sinceramente, la, quien está mirando, en vez de informarse, se desinforma. Claro, sí, sí, es muy, es muy, muy, este, muy cierto porque. Los datos son, tienen que estar precisos y uno tiene que tener un poco de conocimiento también con lo que está brindando.、Eh, es lo que falta. La palabra que dijiste es lo que falta. Realmente falta mucho.、Bueno. Hoy cualquiera este, da una vuelta en una moto, agarra la ficha técnica, la lee y encima la lee mal porque por ahí dice Newton metro y no sabe lo que es un Newton metro ni que, a qué se refiere. Y eso es toda la toma de contacto y eso es todo lo que puede decir porque no sabe nada. ¿Qué va a decir si no sabe nada? Claro. Es así. Sí, sí. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Sí, sí、eh... es así. Es crudo, pero es así. c o m i p o e s un pelo en la lengua, no tuve nunca. Sí. sí, decí lo que pensás. Toda la vida fue igual. Claro. Gustavo,、eh, pasamos a la etapa de e s p n que algo nombraste, pero no me acuerdo exactamente en qué, en qué año arrancaste ya con las transmisiones en vivo de MotoGP. O arrancaste bueno, en la 500、eh... o antes. Sí. No, no, yo arranqué en la 500 en ATC. En ATC la 500. después seguí en Motor Plus, en Telefe, y en el año 1998、eh, lo compra, compra el espectáculo ESPN, y me llaman para ver si yo lo quería hacer. Pero bueno, las transmisiones eran en Nueva York, así que cada 15 días iba a Nueva York y venía. Ah, las transmisiones son en Nueva York. De arriba de Nueva York, en Conericut, n en Bristol,、ah, ahí, ahí está la central de i a t a h í vos vas y ahí transmiten las carreras de MotoGP de ese lugar. Eso, eso era hasta el año 2002, más o menos. Este, yo, justo, me agarré la, cuando se cayeron las Torres Gemelas, yo estaba en Nueva York. Mira vos.、Eh, sí, sí, sí, sí. Por suerte, estaba un poco, no estaba tan cerca de ahí, pero sí. Y la noche anterior estuve ahí mismo, ahí en, en, el, en el Central, ahí estuve. Eh, me salvé por poco, por algunas horas. Mira vos.、Eh, después se armó e s p n Sur y las transmisiones empezaron a h a c e r desde Buenos Aires. Y bueno, y todo este tiempo las hacemos desde acá, desde, desde Buenos Aires. Impresionante. Y algunas carreras que viajamos que ya prácticamente este, no se va porque hoy tenés todo lo mismo que tenés en una cabina a través de, de, la, del, de lo que es la electrónica, ¿no? Claro, sí, sí, lo manejás todo por ahí. Que el que hacen en vivo es en Termas. e s o s están presentes ahí en el c i r c u i t o En Termas、circuito. lo hacemos en vivo alguna otra carrera que hemos ido. Y el programa de la semana, sí, nos juntamos con Martín en el estudio porque hay que grabarlo ahí. No se puede hacerlo así. Claro,、mismo. sí que hacen las reseñas y todo eso después de las carreras. Claro, hacemos y hacemos el programa de la semana. Y los sí, avances, sí. ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Se、si、hace n programa toda la semana que va los jueves. Me gustaría hacerte una pregunta muy puntual. ¿Qué pensás vos de Mar Márquez en Ducati?、Eh, mirá, ya el año pasado estuvo con una Ducati del año anterior y demostró que físicamente、eh, otra vez está bien. Entonces, lo que, la duda mía era si físicamente iba a estar bien o no. Ya demostró que físicamente está bien y ganó. Así que, ¿qué esperemos? Y vamos a esperar que gane más carrera s todavía, sin duda alguna. Peco que... Es un gran piloto, doble campeón del mundo. Es un tipo que es duro de roer, un gran piloto, sin ninguna duda, pero bueno, ya sabemos lo que es Marque también, así que va a haber lucha. Yo creo que sí, va a ser, con Peco va a ser ahí mano a mano, bueno, y con, ¿cómo es? De Jean Antonio. Jean Antonio tiene la, la otra ducate oficial, ¿no? d i Jean Antonio. Claro, Fabio Dilla también es uno de los muchachos que va muy rápido. Este año tuvo el tema del hombro y la operación y la mano y varias cosas que le pasaron, pero ahora se ha superado, así que bueno. Yo creo que d a va a ser un animador también, que las motos 25, que ahora son tres solas,、sí. eh, van a ser animadoras, sin ninguna duda. Impresionante. Sí,、eh, ojalá que se revienta. No sé si está en, de acuerdo conmigo, pero creo que se fue muy monótono todo Ducati adelante, me parece. El、eh, vas a ver lo mismo. Vas pero a ver, vas lo a ver exactamente lo mismo.、Claro. Sí. Esto va a cambiar en 2027, cuando cambie el reglamento y empiece el reglamento nuevo, posiblemente h a y a Algunas marcas que se acerquen a la Ducati Nueva 27 que ya está girando. Te digo que ya está andando. ¿Ya está girando la 27? Sí, ya está andando. Ya está、no. la, ya está Ese Gigi ya está es una、ahí. cosa de loco. Bueno, toda la fábrica e medio la tienen andando, pero el que está más adelantado es d a línea. Ninguna Impresionante. Ninguna.、Sí. ¿Tenés información de la, Ducati, de la Yamaha Nueva, la B4, que se va a presentar? Es un motor B4 muy parecido a los. A lo que están hoy, no sé los grados de apertura de la B, eso todavía no lo sé. Está Luca Marmorini colaborando en el proyecto, como con el 4 en línea, y que se va a presentar en agosto del 25. En agosto eso n a g o t es o es lo que sabemos hoy. Bien. Va muy bien, dicen, la moto ya está girando. Ya está girando.、Eh, respecto sí, sí, sí, a. Pero no es potencia, ¿eh?、Ah, no, no. Es una configuración, no, es un tema ciclístico、claro. que está buscando Yamaha.、No、es un porque... conjunto. Claro, con el B4 se pueden hacer otras ciclísticas diferentes, otras configuraciones de peso distintas, y es lo que ayuda o no a doblar mejor, a frenar mejor, a salir mejor, a tener los cambios de dirección más rápido. Eso es lo que está buscando Yamaha. Claro, porque ellos siguieron con el motor、eh, en línea y, y se ve que están bastante lejos de la punta Yamaha actualmente, ahora. Sí. Me han mejorado mucho en las últimas carreras.、Sí. y En el test el último que nosotros hicimos, el test lo televisamos, el de Barcelona, estuvo muy bien, dio otro pasito adelante más. Así que yo creo que va a arrancar el año bien Yamaha con su moto. Ojalá que, ojalá que estén adelante. ¿Qué opinás respecto a Martín en Aprilia? Y va a tener que hacer un trabajo muy duro porque Aprilia, este año, a mitad de año, ya se vio que la moto no avanzaba más porque pararon el desarrollo. Imagínate que se fueron los directores de equipo, se iba a Leis y se iba a Viñales, ya sabían que se iban.、Claro. Así que no iban a poner este, nada y t e r m i n a r o n el año como pudieron. Así que ahora Jorge va a tener que hacer el trabajo de desarrollar la moto y ponerla competitiva otra vez, que no va a s e r s e n t i l o Martín hacer, tiene que hacer un trabajo. No lo cuenten a Martín, l a、eh... p r i m e r a c a r r e r a no lo cuenten. No, a no, i b a ser, a ser difícil,、no. porque ya a v i ñ a l e s le costó las últimas carreras estar adelante también. Eh, sí, i n a l e s ya sabiendo que se iba a KTM, este, digamos que jugó ahí a media agua. Claro. Últimamente salieron informaciones relacionadas con KTM con un problema financiero. No sé si lo, lo tenés presente eso. Sí, sí, sí, va a la quiebra. Si no hacen algo, quiebra KTM. Pero yo vi que. Pero、bueno, el... KTM tiene un problema grave. Las motos de KTM, es, digamos, están apuntadas a distintos sectores de la franja de mercado. Pero no logran nunca empatar a las japonesas y t i e n e muchas roturas. En Argentina es como un denominador de que la 250, la 390 se rompan.、Claro. Y en Europa lo mismo, y l a m o t o grandes, grandes,、si、y ellos ganan el Dakar, con eso hacen prestigio, nombre, son campeones del mundo de motocross, p e r o eso lo、no、venden motos en la agencia de todos los días. La gente quiere motos que no tengan tanto servicio, que no se rompan y que no haya que andar con el mecánico al lado. Y es la verdad. Así que de momento KTM el producto nunca lo pudo imponer de todo. Sí, le ha, le ha costado. A, en Argentina hay varias KTM, pero no es la moto masiva que está. Ahora hay muchísimas sí, marcas mira, chinas que están a, ni, a nivel bastante elevado en sí, venta. Sí, no, no, pero no mezclemos. No, no mezclemos, no mezclemos. Las marcas chinas hay muchas y están mejorando día a día. Pero todavía este, no es lo mismo que una Kawasaki. ¿eh? Claro. De ninguna manera, una Honda, una Yamaha o una Suzuki. Sí, sí. Avanzan, avanzan bien por ser c e f Moto, que es de KTM también, así que ahora creo que el coletazo por ahí lo sufre también. Lo que pasa es que KTM, el 48% de KTM es de Valladolid. Ah, claro.、En、la fábrica, el directorio, el 48% es de v a y l a d o l i d De v a l l a d o Así que no sé cómo se va a resolver lo de KTM. Entró e l c o n v o c a t o r i o era por tres m e s e s así que bueno. Se controla todo y hay que ver qué hace este, la dirección de KTM. Si es que con la convocatoria se les reduce un poco la deuda y la pagan, o vas a saber a dónde va a parar la empresa. No, no, no lo sabemos. Nadie sí, lo sabe, c l a r a m e n t e Sí, es un tema difícil que se, para que se resuelva. Y bueno, ellos confirmaron la categoría. O sea, en MotoGP confirmaron su, su presencia, que va a seguir todo normal. Pero bueno, verán、sí, también qué es lo、sí. que pasará con lo económico. No creo que sea fácil de mantener un equipo de ese nivel. Mira, hablé con Manu Casó ayer. Este, a él le están diciendo desde KTM que todo sigue normal, que el equipo de competición está, digamos, lejos de todo el problema. Pero bueno, el equipo de competición y parte del equipo la pone Red Bull. Y viste que Red Bull cambió la dirección y también ahí hay algún t e m i t a Así que bueno, ojalá que se solucione, por supuesto. Sí, no sí, podemos sí, tener sí. un mundial sin KTM. Y yo creo que sería ya al irse Suzuki, ya pegó un golpe al, al campeonato. ¡Ja! <risa> Lo de Suzuki no se puede creer porque el otro día un s i o el h i o mayor de Suzuki, dijo que Suzuki iba a volver al MotoGP. No lo entiendo. s、sí, u e lo e n t e n a r o n e l equipo cuando la moto estaba arriba y ahora quieren volver. Cuando a todo el mundo nos dijeron que iban a otros combustibles alternativos, que iban tecnológicamente a otro lado. Bueno, eso fue lo que dijo Suzuki, ¿no? Pero、sí. ahora parece que el MotoGP le s sirve para vender motos. Sí, lo, lo, acá, lo, lo vi esa información que decís vos, que, que hablaba un, un importante, importante un empresario de, de sí, la marca diciendo eso. Lo anunció en la feria. Lo anunció. lo anunció en la feria de Milán, en la décima. ¿Vos tenés una idea, una referencia, por qué Kawasaki no se incorpora a MotoGP? Mirá, lo que dijo Kawasaki cuando llegó, después de aquel este, intento、eh, con las cabos que no andaban tan mal, era que la inversión que tenían que hacer para hacer todo nuevo y ganar el mundial. Era muy grande y que en realidad no le servía como inversión a futuro, entonces siguieron desarrollando la moto en el Superbike.、Claro. Eso fue lo que dijo Cabo de s á q u i Para saltar directamente, después de todo lo que hicieron, necesitaban hacer una inversión realmente grande. Claro. El que estaba interesado también era BMW en MotoGP, pero creo que no va a, no va a ser factible que llegue la marca. 2027.、Pues、20, 20, lo ves ve, ve posible. Lo ves posible que BMW esté en MotoGP. Están trabajando para eso. El turco Rastrosoglio ahí、mmm, fuera de serie. Sí, pero no es un piloto de MotoGP. Es, probó la Yamaha y se fue corriendo. No ah, no fue positivo la, la prueba. Y no, no, se dio cuenta con un prototipo. El prototipo es muy difícil. El Superbike es un mundo, el MotoGP es otro.、Claro. Decime cuántos pilotos de Superbike ves que corran en MotoGP. No, no pasa. Y bueno, ¿y cuántos pilotos que ya no pueden correr más? En MotoGP van a Super Bowl y ganan. Sí, es real, totalmente y bueno, así. bueno, entonces ya está todo dicho. Claro. Está, no hablamos. Es, es, es real, sí.、Eh, no, es la verdad. Estar en el nivel de MotoGP debe ser muy, muy difícil para un piloto profesional estar ahí en ese nivel. Mantenerse en los años, me imagino. Muy difícil, muy difícil. Realmente difícil. e prototipo que, es muy difícil. Bueno, veremos qué sucede el año que viene. Ojalá que se den buenas carreras. Argentina ha confirmado nuevamente en el calendario, una lástima que se tuvo que suspender, pero bueno, diferentes cuestiones se dio para que no se pueda desarrollar la carrera este año. Mira, no fue una cuestión de plata, fue una cuestión de falta de funcionarios en el momento de hacer la carrera. Mira vos. No fue no, lo económico. Había gente, no, no, no, el económico no, para nada. Lo que deja el MotoGP es f i d e r a l a la provincia de Santiago d e Letero s y el doctor Zamora este, justamente ha trabajado duro para hacer un autódromo. Y para que le rinda porque le deja mucha plata a su provincia. Pero en ese momento no había gente en el ImproTour, no había gente en migraciones, no había gente en aduanas, no había gente en el ANAC. O sea, no había funcionarios porque había subido mi ley y todavía no estaban cubiertos los puestos. s í que era imposible hacer el mototipín. Claro, sí, estaba complejo.、Imposible. Así que imposible desarrollarlo. Mirá claro, vos. Imposible、increíble. hacer las importaciones. No, no, era imposible. Claro. Directamente se tuvo que dar de baja. Y retornar ahora ya, e si está confirmado, ¿qué sería? ¿Un año más confirmado y después se verá los siguientes años?、Eh, de momento, esta fecha está confirmada y está la renovación este, para los próximos años. Y yo creo que se va a renovar porque es un gran negocio para la provincia y para la Argentina y que no necesita plata de la Nación. ¿eh? No necesita. Para nada, no, no, no para nada. No, ni, aparte... El otro gobierno, bueno, era diferente, e、sí. Viste q u administraba, estaba presente en todos lados. Este gobierno es distinto. Este, la Plata apareció de otra parte porque los negocios, cuando son negocios de este tipo, se siguen haciendo. Ahora, cuando van a pérdida, no se hacen más. Y、claro. como esto no. De, de pérdida, la p é r d i d a está muy lejos acá, se sigue haciendo como corresponde. Sí, no, porque una carrera a nivel. Porque a nivel... Toda América, Argentina, es el punto de convocatoria de todos los países.、Ah, Vienen todos para acá. La gente que viene y la, el dinero que deja es impresionante. Impresionante. Claro.、Ah, es bueno. El e único autódromo hoy en toda Latinoamérica y parte de América, porque el otro es Texas, allá arriba, Estados Unidos. En toda América no hay autódromos habilitados por Alipí. Ni, ninguno. Ni en Brasil, ni en México, ni en ningún lado. Guau, Colombia no tiene autódromos. Claro. Chile tiene un autódromo chiquito, que es Codegua. Uruguay tiene el Pinar, que es un cartódromo, en realidad. no, no, no. El único autódromo externo de a Ribondo r es Bichicú. ¿Por qué crees vos que no haya otros circuitos? O sea, en, a nivel en, en América, acá, en Latinoamérica, ¿por qué no hay, no hay otra competencia no, en MotoGP? ¿Por, no, por circuitos por o por otras cosas? No, no, por ahí la actividad no tiene la relevancia. Entonces, viste, nadie invierte en hacerlo, ¿no? Claro, Argentina,、eh, bueno, Argentina trasciende en todos lados lo, lo que es este, automovilismo, motociclismo. Bueno, lo, lo vemos con, con Franco cuando va a correr en cualquier lado. Argentino está lleno. Claro, El argentino es, sí, es sí, muy sí. Muy, este, muy efusivo con, con, con toda la parte de Fierrera, digamos. Sí, sí, sí, por supuesto. Ahora lo que me da risa es que dice que va a haber Fórmula 1 en e la u t ó d r o m o de Buenos Aires. Yo lo veo, veo difícil, eso. Yo lo veo difícil. No, no, primero, ¿de cuál es la fecha de Fórmula 1 para Argentina? Si no se cae ninguna fecha, tanto a cubierta. Tanto a cubierta. Tiene、si、que、sí. caer una para que llamen a Argentina y le digan, bueno, poné la plata para tener la fecha. Y después hay que hacer un autódromo completo, porque el autódromo no sirve ni modificándolo sirve. Claro. Sí, se lo sí entero, no, completo. No. Hay que tirarlo abajo a n t e r de ir de vuelta. Sí, Entonces, no, es algo la, posible, la imposible. Gente, la gente con el movimiento Colapinto ahora, la、sí. fiebre Colapinto, este, a, a, dice y habla, y hay alguna gente que tendría que tener más responsabilidad en las cosas que dice, en los noticieros. Colegas que hablan de todo, ¿viste? Como son los programas de ahora, panelistas、sí. que hablan de cualquier estupidez, bueno, y hablan de Fórmula 1 y de Colapinto.、Ah, realmente ¿Qué? da tristeza. Terman no es un circuito para Fórmula 1, ¿no? Sí, pero los boxes no, no, no están habilitados y、ah. Terman no puede recibir a la cantidad de gente porque no tiene la plaza hotelera que necesita. Claro. Sí, sí, no es solamente circuito.、Encarga. Necesita un, un claro, entorno. Para el MotoGP alcanza.、Claro. Y algunos se van a dormir a otro lado. Sí. Este, para el MotoGP alcanza. Para la Fórmula 1, no. Alcanza. Sí, sí, ni hablar. Bueno, Gustavo, se me está yendo el tiempo. Pero la verdad que estoy, tengo que agradecerte de corazón porque estoy cumpliendo un sueño. Te puedo asegurar que te veo tantos años y te escucho a través de los medios. Y tener la posibilidad de poder estar hablando con vos、eh, a través de un, mi programa que hace tan poco que estoy al aire. Sí. Es como cumplir un sueño. Y te agradezco、bueno. de corazón que me haya dado la nota y que hayamos charlado y que la gente sepa muchas cosas que, que normalmente no, no lo charlamos, no sale en las redes sociales. Tu vida, cómo fue creciendo, cómo te fuiste manejando en el, en el ámbito del motociclismo, en el, en el ámbito de los medios, un montón de cuestiones que por ahí mucha gente no sabe cómo fue tu vida en todos estos, todos estos años. Sí, tampoco me gusta mucho contarla. me Escribí que un libro, me dice. Mi compañero Martín l u r r u t i que eres periodista,、sí. me dice: Dame los datos, todo lo que yo te escribo el libro. Y la、no. verdad, que yo no, que me, no me creo merecedor de un libro. m e contaré esto cuando pueda y nada más. Claro. Te, es suficiente. No es necesario. Bueno, Gustavo,、eh, muchísimas gracias. La verdad, que te, te vuelvo a agradecer de corazón por, por esta nota que me diste, que、eh, me va a quedar en mi memoria por siempre, porque este, es algo que siempre lo pensé y. t u v i s t e con una predisposición increíble para, para poder charlar con vos, de comunicarnos. Y, y para mí sos un referente del motociclismo, porque lo siento de esa forma. Así que, no sé, palabras no me alcanzan para, para estar agradecido por todo lo que brindaste con nosotros. No, ya. No. Les agradezco yo a todos. Espero que se hayan entretenido con la charla. Porque si la charla es periodística, pero además es entretenida, es doble, doble, doble mejor, ¿no? Dos veces buena, como se dice. p o r q u e、sí. puede haber una charla. Muy periodística, muy profunda, pero que no es entretenida. Entonces, lo mismo que en los videos que hago de los motores. Es lindo desarmar los motores, explicarle a los muchachos cómo se hace, todos los detalles, pero tiene que ser entretenido. q u El e que está viendo nos entretiene, ¿viste? Claro. Tiene que ser entretenido también. Así que, las cosas este, de este tipo de cosas,、eh, hay, que, hay que entretener a la gente. Hay que entretenerla, sin ninguna duda. Claro. Entretenimiento. Bueno, Gustavo, este. Muchísimas gracias por esto, porque la verdad, ya te digo,、eh, es un sueño cumplido para mí, que soy nuevo en la radio, que estoy haciendo mis primeras、bueno. armas en los medios,、eh, acá con mi operador c o n d i e g o que me hace el aguante, y estamos acá en Tres Arroyos. Si algún día andás por acá, por esta localidad. Paso,、eh, paso por ahí.、Bueno. Paso porque voy mucho. Yo en verano empiezo a ir para el lado de las grutas, para allá abajo, entonces paso por Tres Arroyos. Bueno, siempre,、eh, siempre me gustaría por cuando pase, tengo... si se da. <risa> Sí. Si se da, te voy a、no、dar una pasa, calco. Bueno. Y bueno, nosotros, no, nuestro grupo de motociclistas independientes se llama. Nuestro grupo de motos、yeah. en t r e s a r r o y o se s llama Motociclistas Independientes t r e s a r r o y o s Siempre representamos la ciudad en diferentes eventos que podemos participar, tanto、claro. a nivel local y a nivel zonal, porque es lo que hacemos. Así que también es una referencia、Perfecto. de nuestro grupo que hace. Ya hace cinco, cinco años que estamos con el, con el grupo m o t o s e q u i t a Independiente.、Está、así bien, que está bien, está Cuando pases por t r e s a r r o y l o me gustaría darte una calco de nuestro grupo y de Motomaníacos, que está súper agradecido por todo lo que nos has brindado esta noche. Ningún problema, ningún problema. Así será. Te、no、mando un abrazo muy grande, Gustavo. Gracias por todo de corazón. Abrazo grande para todos. Un saludo grande a la gente de t r e s a r r o l l s Muy ricas las galletitas muy rica la galletita de e s a p a n e r í a famosa. Que cuando paso por la estación de servicio que está sobre la ruta, ahí la primera,、sí. viniendo desde de, de, el otro lado, las compro ahí. ¿Mirá? Siempre las compro ahí. No me acuerdo el nombre, pero son una maravilla. Y me traigo, aparte, me llevo para Mar del Plata.、No, impresionante. Sí, sí, sí, sí. <risa> siempre, siempre paramos ahí porque están las galletitas esas. No, una, qué grande.、Sí, sí, siempre me acuerdo de eso. La verdad wow,、sí. Gustavo, gracias bueno, por todo. Un abrazo, Lo mejor、todo. para vos y bueno. Eh, te seguiré viendo en las redes sociales, en、bueno. eh, las transmisiones que de a h y espían, que siempre estoy presente, las veo en cada horario, no importa el horario que esté la, la carrera, pero las, voy, las miro igual. Así que s i q u e r e m o s contacto en algún momento, estaremos de vuelta charlando con vos de otro tema, si Dios quiere. ¿Cómo no? Un abrazo grande para todos. Gracias,、D、gracias por、buenas、todo, Gustavo. Gracias gracias. gracias, gracias. Bueno, terminamos con u una... n Una nota muy, muy, pero muy importante. Que Lo vuelvo a repetir: es como algo que no pensaba que se diera. Y, y las cosas, cuando uno las intenta y le pone garra y le pone voluntad,、eh, se dan. La verdad, que para mí, estar acá sentado en la radio,、eh, haciendo mi programa de radio,、eh, con acá mi amigo Diego, que me hace el aguante en la operación técnica, estar en la casa de FM Indy Rock. Eh, a todos los que me siguen, que son muchos que me están viendo en vivo también,、eh, estoy cerrando un año que la verdad que no lo imaginé jamás. Lo tenía como una, un v a g o un proyecto a futuro que, que pensaba, y no sé, la verdad que emocionante porque no lo pensé que se diera a concretar, se fuera a concretar y se concretó. Y, y charlar con Gustavo, con, con, como el resto de la gente que ha ido charlando, que cada uno ha puesto la mejor onda. Cuando convocamos por eventos, por participaciones de todo lo que sea relacionado con las motos, tanto como gente que compite, como agrupaciones que se han brindado para el programa, es t e ...es un agradecimiento general, la verdad que es general. IFEM、eh, Indie Rock cumple 23 años en el aire, así que、eh, yo quiero felicitar a, a toda la gente de Indie Rock, ...por este... no solamente por cobijarme en esta casa, sino por todos los años que han estado. ...que Han luchado y que tienen muchas historias encima. ...que Diego es uno de los principales con el resto de los chicos y que han llegado a, a 23 años en el aire, que no es muy fácil de llegar. Y la verdad, que es muy, muy feliz de poder que lo hayan logrado. Así que, bueno, creo que tengo poquito tiempo. Vamos con las publicidades y ya cerramos motomaníacos. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Bien, continuamos en Motomaníacos. Les damos las últimas informaciones. Este fin de semana, 7 y 8 de diciembre, se, se realiza la última fecha de Superbike Buenarense, premio con oración. En el Autódromo de San Nicolás, transmisión en vivo por YouTube. SBK Buenarense, así que bueno, después estaremos el próximo, la próxima semana con los resultados y cómo salieron los campeonatos. Así que Marcelo Santillán, te mando un abrazo grande. Suerte, Hernán b r u e s a s y todo el equipo de Bancaul en Racing. Lo mejor para este fin de semana. Después tenemos、eh, Motosierra Standil, festeja su 24 aniversario.、Eh, la dirección es r u c a Malén, 1965, en su predio propio.、Eh, la entrada es e sin s costo, pero tiene un bono contribución de 4 mil pesos, que también incluye un, un vale de un choripán.、Eh, y entras en sorteos que van a realizar en el predio.、Eh, tienen acampe en un predio lindero a la sede. Contarán con servicio de cantina a precios módicos.、Eh, va a haber cinco bandas que se van a estar presentando este fin de semana. Así que tengan presente: el 7 de diciembre en Tandil, 24 aniversario de Motosierras Tandil. Y el último evento que me quedaba por este, comentarles:、eh, una nueva fecha de la gente de Mar i Sierras de Miramar. Conversamos con Cristian el otro día. La primera juntada. Se modificó la fecha, va a ser el domingo 22 de diciembre a partir de las 10 horas. Perdidos Gauchos del Sur Miramar. La entrada alimento no perecedero y se entregará un número para un sorteo. Bandas en vivo están, sorteos y bufete. Bueno, cerramos un nuevo programa Motomaníacos el programa número 13. Nos pueden escuchar nuevamente el viernes 16 horas a través de 104.7 MHz. Bueno,、eh, un programa que la verdad que. Fue muy distinto a los demás por la, el contenido que, que se dio con Gustavo. Así que, bueno, gracias Diego por la operación técnica, gracias FMIndiRock, gracias a todos los que nos escuchan.、Eh, usen el casco, buena ruta para todos.、Eh, muy agradecido porque toda la gente que nos sigue, en redes sociales, en todos lados, gracias por todo, muy agradecido. Eh, les mando un abrazo muy grande, nos vemos el próximo martes. Estén atentos a las redes sociales de Motomaníacos, que ya vamos a estar comentando quién será la entrevista del próximo martes. Acá en FMITROC, n i martes 21 horas, la repetición, viernes 16 horas. b u e n a r u t a para todos. Gracias, totales.